...son las diez y treinta minutos. como están queridos auditores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes... ...en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa... ...aquí en la radio Puente Alto. Nos cambió el clima, hace hace pocas semanas atrás estábamos en verano... ...y ahora se acerca el invierno, ya hemos tenido lluvia por suerte y bueno es agradable si sí, el clima no, no podemos no podemos quejarnos tenemos un clima privilegiado <ríe> no tenemos como un ritmo no tenemos las cuatro estaciones bastante bien marcadas y entonces tenemos un clima espectacular realmente sí y bienvenida a la lluvia y bienvenido al, el frío también bueno <ríe> a ver eh Antes de hablar, tenemos muchas cosas que conversar, han pasado muchas cosas y tengo muchas cosas que contarles. Pero quería dos palabritas respecto de la de lo que está pasando en nuestro país. Eh, no podemos callarnos ante una situación que es brutal, El, una campaña de desprestigio a la Convención Constitucional, al, al trabajo suficientemente. ...sobre una nueva constitución... ...nosotros tenemos, conocemos a muchas personas... ...que están haciendo trabajo de asesoría y todo... ...sabemos que se trabaja mucho... ...a lo mejor... ...pueden que no sean expertos... ...ni mucho menos... ...pero trabajan bastante... ...y, y se está haciendo un buen trabajo... Y, ...y la campaña mediática... ...que se está haciendo... Eh, ...contra la constitución nueva... ...es, es muy simple... ...quienes la están haciendo... ...quienes no quieren... ...que hayan derechos ambientalistas, por ejemplo... ...porque así no pueden depredar... ...el país como ellos quieren... ...quienes tienen muchos derechos de agua... ...porque así no pueden... Eh, ...especular con eso... Ni, ...ni sufructuar del derecho de agua... ...y... ...estamos hablando de un estado social... ...no un estado subsidiario... ...estamos hablando... Eh, ...muchas cosas... Y, por ejemplo, le voy a mencionar algunas cosas que se que forman parte de la campaña que se está haciendo. Por ejemplo, lo, los de la campaña del rechazo por una nueva constitución, que han, hay de todos los sectores, ¿eh? no solo de, de derecha sino de todos los sectores, decían que se acabará la propiedad privada. Entonces, con eso, para meterle miedo a la gente, que va a llegar el comunismo y puras, puras cosas así. Y la verdad es que se consagró la propiedad privada inexpropiable en la nueva Constitución y eso está aprobado por, por el Pleno. Así que eso es una falacia. Otra cosa que se decía que se terminará con la autonomía del Banco Central. Y lo que realmente ocurrió es que el Banco Central es un ente autónomo. O sea, eso no se cambió. Después, el tercer punto decían, los padres no elegirán el colegio de sus hijos. Y lo que ha pasado es que se consagra la libertad de enseñanza. O sea, Otra falacia más. Otra cosa que decían es que se, la, la nueva constitución terminará con la bandera, el himno y el escudo. Y lo que ha ocurrido es que son emblemas de Chile, la bandera, el himno y el escudo. Entonces, son cosas que han dicho al boleo y especialmente a través de la televisión. Después, otra cosa que decían, no nos dejarán profesar nuestra fe. Y la verdad es que se aprobó, que... Se, se consagra la libertad de culto y la igualdad de todas las congregaciones, e iglesias, religiones ante la ley. Entonces hay otra otra falacia más, otra mentira más que así. Después decían que acabarán con el bicameralismo o sea, en, el, en el Parlamento, o sea, dos cámaras. Y la verdad es que se establecen dos cámaras, una de diputados y otra, la cual se llamará Cámara Regional y está en discusión sus atribuciones. Estas eran algunas de las cosas que advertía la derecha que pasaría y que nunca ocurrieron. Todo esto demostró que era una mentira, calumnias y campañas del terror. Ahora, a pesar de ello y hasta el momento, hemos avanzado en cambios tan significativos como el fin del Estado subsidiario por un Estado social y democrático de derecho, el fin a los derechos privados sobre el agua que se consideran desde ahora un bien inapropiable de uso público, eso significa que las personas que defecan en bolsas plásticas ahora tienen como exigir o van a tener como exigir el derecho al agua. En esta Constitución que tenemos hoy día, ellos tienen que quedarse con la por de por vida defecando en bolsas plásticas, por poner un ejemplo, ¿ya? Dramático. Esta medida fue votada en el Senado hace dos años. La aprobaron 24 senadores, para que ustedes vean como ejemplo, y 12 la rechazaron por no existir el cuero necesario, se rechazó. En el actual Senado, 12 en más que 24. Después, fin a la penalización del aborto, o sea, no más mujeres presas por interrumpir su embarazo. eso es una de las cosas que, que se logró en esta nueva Constitución. Después, reconocimiento constitucional a los pueblos y naciones originarias dentro de un Estado unitario y plurinacional se incorpora el derecho al cuidado y el servicio nacional de cuidados para las personas que requieren cuidado, o sea, las personas mayores, las personas los bebés, etcétera. Se garantiza la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Se incorpora el derecho a la vivienda digna y adecuada. Se reconocen los derechos de la naturaleza. Se reconoce la ruralidad como expresión territorial, asegurando la participación de las comunidades rurales. Se reconoce a bomberos como institución perteneciente al sistema de protección civil y más data al Estado para su financiamiento. Se incorpora el derecho a la salud junto con un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado. Reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y derecho a la verdad. Derecho a una muerte digna donde el Estado asegura el acceso a cuidados paliativos. Derecho a la Seguridad Social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Todo esto tiene que ser aprobado con dos tercios o más. O sea, todo esto fue aprobado con dos tercios o más. O sea, estas son cosas que entonces que no es difícil oponerse porque son cosas bastante lógicas. Enfrentemos las campañas pagadas del rechazo, haciendo circular esta información veraz, porque esta sí que es la constitución de todos y todas. No aceptemos mentiras y que no nos cuenten cuestas extremistas, ni maximalistas, ni revanchistas. Todo lo que dijeron antes para rechazar ya se comprobó que era falso. Los poderosos siempre utilizan la campaña del terror y las mentiras cuando las élites pierden parte de sus privilegios. La verdad vencerá la mentira, así como la esperanza derrotó al miedo. Bueno, eso es lo que les quería comentar brevemente, antes de entrar en otros temas. Aquí hay un tema muy interesante que tenemos que conversar. Según un informe del Pentágono recientemente desclasificado de unas 1.600 páginas, los encuentros con Omnis habían habrían causado distintos efectos en las estadounidenses. El informe en el que ahora se centra el mundo entero, obviamente sin que nadie intente investigar racionalmente el asunto, se titula efectos anómalos agudos y subagudos sub en tejidos humanos y biológicos. E investiga las lesiones que habrían sufrido los observadores humanos <coughs> ideológicos, perdón, los observadores humanos por sistemas aeroespaciales avanzados. En esencia se trata de un informe elaborado para la DIA, que es la Agencia de Inteligencia de Defensa, que es la principal agencia militar extranjera que busca advertir que tales objetos podrían ser una amenaza a los intereses de Estados Unidos. Se dan cuenta que hace un tiempo atrás le hablamos de esta posibilidad de que quieren hacerle la guerra a los a los UFO, y, y están con esa idea y vamos a, a, a comentar muchas cosas de acá. La base de datos documental, como decíamos, incluye más de 1500 páginas de material relacionado con OVNIs, recopiladas por el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, a p un programa secreto del Departamento de Defensa de Estados Unidos que funciona al menos oficialmente desde 2007 hasta 2012. Pero hablaremos hacia la conclusión de ese personaje, ya que realmente nos ayudará a entender lo que está pasando, lo cual es muy probable que sucede pronto poco después de que se develara la existencia de los de la AATP el puesto de avanzada estadounidense del tabloide británico de San habría presentado una solicitud para todos los documentos relacionados con el programa Cuatro años después el 5 de abril de 2022 la agencia de inteligencia de defensa de Estados Unidos cumplió con la solicitud de publicar 1574 páginas de material para de Sun pero ¿es realmente nuevo acercarse demasiado a una nave extraterrestre? ¿es realmente nuevo que acercarse demasiado a una nave extraterrestre es potencialmente dañino? ¿y será así? se producen perturbaciones en las cámaras y videocámaras si están demasiado cerca del OVNI de hecho múltiples estudios Siempre han demostrado que estos efectos dependen del halo electromagnético que envuelve a los platillos voladores en vuelo o durante el aterrizaje. Este halo se desvanecería una vez que se apagara el motor del platillo volante y sería también la causa del abundante desgarro de algunos testigos OVNI. Y es precisamente el sistema propulsor que aprovechando la energía electromagnética permite que los platillos volantes se aíslen de su entorno y lo que explica la ausencia de ondas de choque y explosión a velocidades supersónicas como también apunta el informe oficial de Comet una conciencia que existe desde algún tiempo por lo tanto como también documenta el informe divulgado por The Sun esta información ya se poseía hace muchos años atrás ahora ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque están buscando la quinta pata al gato para encontrar que lo que estos estos aparatos son dañinos y por lo tanto necesitan ser atacados. Y llegan, ellos piensan que al atacarlos eh, nos la la gente del mundo va a pensar que son si están en, si estamos en guerra con ellos significa que son agresivos, entonces le van a tener miedo. Ese es el objetivo de ellos. Pero lo que ellos no saben es que si son atacados los OVNIs, esta vez, a diferencia de, de, de otros tiempos, hoy día se van a defender. Y si se defienden, nos van a aniquilar. Solamente van a ser salvados aquellos que merezcan ser salvados. En fin, muchas cosas no cuadran. Desde junio del 2021, todas las acciones del Ejecutivo y los senadores han resultado ser verdaderos actos de guerra contra este tipo de ovnis que son continuamente acusados como una amenaza absoluta para el globo aunque sin prueba al respecto siempre son estos mismos senadores los que insisten en que no pueden explicar la verdadera naturaleza de estos aviones tecnológicamente muy avanzados por lo tanto con base en estas consideraciones a la luz de los ahora miles de documentos desclasificados que atestiguan objetivamente la verdadera naturaleza de tales OVNIs y considerando el fuerte contraste con las diversas declaraciones oficiales en las que se afirma que no entienden lo que nosotros estamos tratando? ¿Cómo debemos preguntarnos? ¿Es tan erróneo en este punto pensar que los potentados están tratando de ocultar metas y propósitos muy diferentes a los que nos presentan? ¿Y por qué especular a través de artículos tan evidentemente dirigidos al sensacionalismo? Pues está absolutamente claro, estamos ante esa estrategia habitual que quiere explotar las emociones de las masas para poder afirmar verdades distorsionadas y normalmente inaceptables para el inconsciente colectivo. ¿El gobierno de Estados Unidos realmente tiene la intención de preocuparse por tales eventos adversos para proteger a sus ciudadanos? Como ya hemos visto, este peligro en realidad ni siquiera había existido si los líderes militares hubieran informado adecuadamente a los pilotes estadounidenses sobre las precauciones necesarias. Y estamos seguros de que todos los eventos adversos anunciados realmente se derivan de estas causas. <coughs> Les mostraremos algo muy interesante al respecto más adelante. Sin embargo... Es que simplemente estamos tratando de formular excusas válidas para sacar fondos económicos públicos, no perturbados para propósitos muy específicos, y no importa que haya que arriesgar la vida de algún militar de bajo rango, haciéndole acercarse a los OVNIs más allá de los límites permitidos. Por otro lado, robar información y tecnologías siempre ha sido un botín demasiado codicioso como para poder rendirse y sabemos que es imposible que los estadounidenses renuncien a ese incesante deseo de lograr la supremacía militar. Estados Unidos necesita un esfuerzo coordinado para tomar el control y averiguar si estos fenómenos aéreos pertenecen a un gobierno extranjero o algo más. El ex agente secreto estadounidense Luis Elizondo Presuntamente dirigió el ya mencionado programa del Pentágono del de 22 millones de dólares que estudiaba los OVNIs, un programa secreto del Pentágono. No puedo hablar demasiado específico, pero se puede imaginar recibir un informe de un piloto que diga estaba volando y me acerqué a esta cosa. Cuando llegué a casa fue como si me hubiera quemado el sol. Y luego puede entrar encontrar testimonios como este Sentí que solo estuve allí durante 5 minutos, pero cuando miré el reloj eran 30 minutos. Pero solo usé 5 minutos de combustible. ¿Cómo es posible? Bueno, hay una razón para eso, dijo Elizondo. Probablemente tiene mucho que ver con la deformación del espacio-tiempo. Dice Elizondo, sabemos que no es Estados Unidos, porque Estados Unidos ya salió y admitió que no somos nosotros. Así que ahora hablemos de la posibilidad de que pueda ser... Una tecnología antagonista extranjera. Bueno, si fuera ese el caso, esta sería la mayor falla de inteligencia que este país haya enfrentado. O sea, que, que hubiera sido otro país, digamos, un antagonista, Rusia, por ejemplo. Querría decir que la inteligencia norteamericana falló. Incluido el 11 de septiembre. Porque algunos países desde hace más de 70 años han logrado realizar operaciones con una tecnología que supera todo lo que hemos tenido o tenemos actualmente. ...y han podido operar alrededor de nuestro espacio aéreo. Limitado, indiscutible. Pero la segunda razón es que hay un aspecto temporal. Tengo en mi poder documentación oficial del gobierno de los Estados Unidos... ...que describe exactamente el mismo vehículo que ahora llamamos TIC-TAC. Se refiere al objeto visto. Y filmado por los pilotos de Nimitz en 2004 descrito a principios de los años 50 y principios de los 60, con un rendimiento que francamente puede superar todo lo que tenemos en nuestro inventario. Que algunos países hayan desarrollado tecnología hipersónica, aceleración instantánea y viajes transmedia a principios de la década de 50 es absolutamente absurdo. Creo que es probable que sea algo interdimensional pero también piensa en la posibilidad que sea algo que ha estado en la Tierra durante mucho tiempo. La viceministra de Defensa, Kathleen Hicks, una veterana del Senado que trabajó anteriormente en la administración de Obama y que ella es la mujer de más alto rango en el ministerio, eh, dice eh, sobre el informe enviado al Congreso habría dicho que los ovnis son reales y hay que tomarlos en serio. Reiteró que los fenómenos aéreos no identificados en áreas de uso especial son representan una posible preocupación de seguridad para los pilotos militares y, pan y plantean posibles preocupaciones de seguridad nacional por lo tanto todo parece moverse en la misma dirección los ovnis existen y lo más probable que sean de origen no terrestre pero hay un problema dicen lo más probable es que representen una amenaza y por eso hay que frenarlo y combatirlo por todos los medios se dan cuenta cómo se va a Eh, precipitando se va vamos con estamos eh, confluyendo a eso por todos los medios por toda la información que hemos recabado este esta es información tremendamente secreta no se encuentra en cualquier lado un análisis verdaderamente absurdo como ya hemos explicado varias veces que no encuentra correlación alguna con las pruebas que actualmente obran en su poder en cambio la evidencia demuestra una metodología dirigida, más que cualquier otra cosa, a una actitud de precaución contra un planeta y un pueblo altamente expuesto a un alto riesgo de vida, precisamente por parte de esos mismos gobiernos que hoy acusan a los OVNIs como una amenaza. Un tema que hoy se lleva adelante mediante la estrategia habitual del miedo y del terror mezclado ad hoc con información descaradamente falsa y cuidadosamente manipulada. Y este es el enfoque que ahora han decidido adoptar los kioscos corporativos bajo los dictados de los potentados. Ahora bien, se entiende la mejor manera de romper el corazón y la mente de las personas es precisamente aquella que quiere explotar su frágil y comprometida emotividad posiblemente eludiendo a esas ahora casi nulas facultades de raciocinio. Nada parece, pues, más determinable a través de la razón y el intelecto, cualquiera puede ahora decir lo que quiere haciéndolo pasar por verdadero, teniendo frente a un pueblo fuertemente desviado en valores y discernimiento, y embriagado por una búsqueda obsesiva de placer y bienestar más allá de todo. Y poco importa si esto significa incluso oponerse al prójimo o privarse de la, de la verdad verdadera. Ahora, un comentario, una reflexión. Los altos jefes del Pentágono han dado la alarma de la presencia hostil de los ovnis. Reconocen su presencia. Han desclasificado otro documento que nuestro amigo Sante Pagano Y otro muy buen testigo, como Pier Giorgio Caria, nos han enviado con esta noticia, comentándola y compartiéndola. Los extraterrestres me han pedido de divulgar este mensaje tan importante que ya había divulgado en su momento y recordar que ellos están listos, están listos para la guerra, pero no como ataque, sino como defensa. Esto nos lo dice eh, Giorgio Bongiwani. La guerra duraría en el ataque que ellos harían en defensa de nuestros misiles nucleares, duraría por la aniquilación, por la aniquilación de la humanidad algunos días, pero ellos en 7 a 8 minutos resuelven la guerra. La cuarta guerra o la primera guerra universal contra el cosmos, desencadenada por los terrícolas, me han dicho que pondrían en marcha con el consentimiento de los maestros cómicos ...un arma que casi nunca, quizás muy pocas veces en la historia del universo ha sido utilizada. Esta es el control de la psiqui del hombre. Con un software cibernético, biológico y psíquico que poseen... ...entrarían en los cerebros de los 7.000 millones de personas... ...e inducirían a la mayor parte de la humanidad, creo que no menos de 6.500 millones de personas al suicidio colectivo en masa y solo podrían escapar de este control hipnótico que ellos tienen y harían otro tipo de hipnotismo positivo a aquellos que consideren que son aptos, idóneos para vivir en una nueva civilización y capacitados para vivir dignamente en paz, en fraternidad y los conducirían a los lugares seguros. Básicamente usarían esta arma para salvar a la tierra de la destrucción nuclear, de una guerra nuclear o de un ataque nuclear en contra de ellos, porque el pentágono al, pen, al Pentágono perdón le gustaría reunir a toda la Tierra, si bien en este momento que se encuentra en conflicto con Rusia, tratará de convencerla y luego tentarla, persuadir a los poderosos de Rusia a sumarse al ataque contra la flota extraterrestre. Entonces el plan de hipnotizar el cerebro de los hombres entra en acción, Así me lo han dicho recientemente. Todos nosotros tenemos que estar celeros. Saben perfectamente bien los potentes cuánto se arriesgan al jugar con fuego. Un fuego que quema mucho, así que probablemente algún hombre poderoso de buen criterio desistirá del ataque. Podría ser el mismo anticristo que gobierna el mundo, quien desiste y les diga a sus amigos poderosos que desistan de esta idea del ataque porque es una batalla perdida. Pero este comunicado, tengo la obligación de hacerlo, de difundirlo, y ustedes encontrarán la explicación técnico-científica de alto valor teológico, cultural e intelectual, y de fraternidad cósmica en los mensajes adjuntos, de esta apretada síntesis que les he hecho, donde todo está explicado. Es un mensaje que estamos por publicar, y que después les ruego, los invito a leer. Bueno, es, es algo muy relevante y creo que es importante que lo sepamos porque es muy probable que no nos demos cuenta de lo que está pasando, no nos demos cuenta eh, a lo que está llegando a la locura del hombre. Eh, ¿Qué les parece si vamos con un, un audio de los que tenemos? Tenemos dos audios, vamos con el primero... Cada día que pasa descubrimos más indicios que nos muestran que estamos siendo empujados hacia un tercer conflicto bélico, vale decir, hacia una tercera guerra mundial. Rusia va por Transnistria, una ciudad separatista que pro-rusa de Moldavia, de aproximadamente medio millón de habitantes, la mayoría de ellos rusoparlantes o pro-rusos, que también vienen sufriendo agresiones y actos de opresión rusófoba, por lo cual también han declarado su independencia. Para esto, el ejército ruso, liderado por el estratégico Vladimir Putin, busca hacerse con el control total del sur de Ucrania y ganar acceso al ya mencionado territorio de Transnistria. Rustam Minikaev, comandante del distrito central del ejército ruso, ha señalado que desde el inicio de la segunda fase de la operación especial, una de las tareas del ejército ruso es ganar el control del Donbass y el sur de Ucrania. Esto permitiría crear un corredor hacia Crimea y tener influencia sobre la economía ucraniana. Rusia también buscará mantener a Ucrania bajo su control. No es un misterio que la OTAN y Estados Unidos están buscando aplastar a Rusia para hacerse con el control de sus recursos y mantenerla sometida como lo quisiera hacer Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Literal, pretendían hacer esclavos y mano de obra barata a los rusos. Y hoy, al parecer, el objetivo es el mismo. Si los nazis marcaban a los judíos con la estrella de David, la estrella de David judía con la que se pretende marcar a los indeseables a día de hoy es Rusia. Ser ruso, hablar ruso, pensar ruso e incluso nombrar a Rusia está siendo censurada de una manera totalmente cínica. Quieren borrar del mapa no sólo a Rusia, sino también la memoria rusa. Al parecer, la agresión por parte de la OTAN hacia Rusia es inevitable. Y obviamente, esto desencadenaría las puertas a la Tercera Guerra Mundial, una guerra que Estados Unidos la vienen buscando con el pretexto de siempre. La democracia, la violación a los derechos humanos, la dictadura y, a día de hoy, la invasión de Ucrania o la mal llamada Guerra de Putin. Que la OTAN y Estados Unidos le ganen a Rusia es muy poco probable. Pero aún así, al parecer, están empujándonos a todos hacia un conflicto del cual Estados Unidos y Europa llevarán la peor parte. Ya lo advirtió Putin al pueblo ruso. Estén preparados para una posible agresión por parte de la OTAN. Esto claramente nos da a entender que Vladimir Putin tiene más información de la que nosotros conocemos. Como lo venimos repitiendo, al parecer... La agresión por parte de la OTAN hacia Rusia será totalmente inevitable y esto abriría un conflicto bélico a escala mundial. Y por los movimientos estratégicos que el ejército de Rusia viene desempeñando en el Donbass y en territorio ucraniano, se puede apreciar claramente que Rusia pretende tomar territorios los cuales le servirán, como protección y contramedidas contra una posible agresión armada por parte de la OTAN y Estados Unidos. También como una medida de disuasión, Vladimir Putin ha ordenado la prueba del misil hipersónico intercontinental Sarmat, o en español Satán. Para ser más exactos, Sarmat 2 el cual fácilmente, según lo que comentan los expertos en el ámbito y en la materia bélica, podría destruir fácilmente todo un territorio del tamaño de Francia, incluidas sus ciudades, sus provincias, sus pueblos y, y todo lo que en ellas habitan. Europeos están jugando con fuego lamentablemente ustedes que se dicen el primer mundo, a día de hoy andan de sirvientes de los Estados Unidos, de Norteamérica y del famoso Tío Sam antes de despedirme voy a mostrarle bueno ahí teníamos un audio que sacamos de un video eh, que, que habla un poco de lo, del desarrollo que tiene el, lo, el conflicto Militar que se está desarrollando entre Rusia y la OTAN No es Rusia y Ucrania Es Rusia y la OTAN Ucrania es el campo de batalla, ¿no? Intentemos examinar las raíces del conflicto ucraniano Comienza con aquellos que durante los últimos ocho años Han estado hablando de separatistas o independistas Independentistas, perdón Del Donbass Se trata de un término erróneo los referendos llevados a cabo por las dos autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en mayo del 2014 no fueron referendos de independencia, como han afirmado algunos periodistas sin escrúpulos, sino referendos de autodeterminación o autonomía. El, el calificativo del pro-ruso sugiere que Rusia era parte del conflicto, lo que no era el caso, y el término ruso parlante habría sido más honesto. Además, estos referendos se llevaron a cabo en contra del consejo de Vladimir Putin. De hecho, estas repúblicas no buscan separarse de Ucrania, sino tener un estatus de autonomía, garantizándoles el uso del idioma ruso como lenguaje oficial. Porque el primer acto legislativo del nuevo gobierno resultante del derrocamiento del presidente democráticamente electo, yanukovich patrocinado por Estados Unidos, fue la abolición, el 23 de febrero de 2014, de la ley... Kivalov-Kolenichenko del 2012 que hacía del ruso una lengua oficial en Ucrania entonces eh, para entender estas cosas tenemos que hacer un, un, un, una especie de cronología y un, un recorrido por los antecedentes anteriores el 17 de febrero recién pasado el presidente Joe Biden ...anunció que Rusia atacaría Ucrania en los próximos días. ¿Cómo lo sabía? Es un misterio. Pero el día 16... ...los bombarderos de artillería contra la población del bombás... ...habían aumentado drásticamente... ...como muestran los informes diarios de los observadores de la OSCE. Naturalmente ni los medios de comunicación... ...ni la Unión Europea, ni la OTAN... Ni ningún gobierno occidental presionó ni intervino. Más tarde se diría que se trataba de desinformación rusa. De hecho parece que la Unión Europea y algunos países han guardado silencio deliberadamente sobre el masacre de la población del Donbass, sabiendo que esto provocaría una intervención rusa. El 24 de febrero... Vladimir Putin invocó el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que prevé la asistencia militar mutua en el marco de la alianza defensiva de una alianza defensiva, para que la intervención rusa pareciera totalmente ilegal a los ojos de la opinión pública. Las potencias occidentales ocultaron deliberadamente el hecho de que la guerra comenzó realmente el 16 de febrero. En su discurso, el 24 de febrero, Vladimir Putin declaró los dos objetivos de su operación, desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Por lo tanto, no se trataba de apoderarse de Ucrania, ni siquiera presumiblemente de ocuparla, y ciertamente no de destruirla. La desmilitar, desmilitarización consiste en la destrucción en tierra de la aviación, de los sistemas de defensa aérea y los medios de reconocimiento ucranianos, la neutralización de las estructuras de mando e inteligencia, así como de las principales rutas logísticas en la profundidad del territorio. Un cerco del grueso del ejército ucraniano concentrado en el sureste del país. Y la desnazificación es la destrucción o la neutralización de los batallones de voluntarios o mercenarios que operan en las ciudades de Odessa, Kharkov y Mariupol, así como en diversas instalaciones del territorio. <coughs> la idea de que Rusia está intentando tomar Kiev, la capital para eliminar a Zelensky, proviene típicamente de Occidente. Pero Vladimir Putin nunca tuvo la intención de matar o derrocar a Zelensky. Por el contrario, Rusia busca mantenerlo en el poder... <coughs> presionándolo para que negocio, para que negocio, perdón, rodeando Kiev. Los rusos quieren obtener la neutralidad de Ucrania. Por eso Rusia busca crear corredores humanitarios para vaciar las ciudades de civiles y dejar solo las milicias para combatir las más fácilmente. A la inversa, las milicias buscan que los civiles de las ciudades no se evacúen, para disuadir al ejército ruso de combatir allí. Así los usan como escudos humanos. Por eso se resisten a poner en marcha estos corredores y hacen todo lo posible para que los esfuerzos rusos no tengan éxito, utilizando la población civil, como decía, como escudos humanos. El grupo Azov se consideraba de la misma categoría que el Estado Islámico, estaba sujeto a la política sobre individuos y organizaciones peligrosas de la plataforma. Por lo tanto, estaba prohibido glorificar sus actividades y los posts que le eran favorables eran sistemáticamente prohibidos. Pero el 24 de febrero, Facebook cambió su política y permitió las publicaciones favorables a la milicia. Con el mismo espíritu, en marzo, la plataforma autorizó en los antiguos países del Este los llamamientos al asesinato de soldados y dirigentes rusos. Estos son los valores que inspiran nuestros líderes. Nuestros medios de comunicación propagan una imagen romántica de la resistencia popular del pueblo ucraniano. En esta imagen, la que llevó a la Unión Europea a financiar la distribución de armas a la población civil, en mi calidad de jefe de mantenimiento de la paz de la ONU, trabajé en la cuestión de protección de los civiles, y comprobamos que la violencia contra los civiles se producía en contextos muy específicos, en particular cuando las armas son abundantes y no hay estructuras de mando. Estas estructuras de mando son la esencia de los ejércitos. Su función es canalizar el uso de la fuerza hacia un objetivo, el armar a los ciudadanos de forma aleatoria, como ocurre actualmente, eh, con el consiguiente efecto de convertirlos en objetivos potenciales. Además, sin mando, sin objetivos operativos, el reparto de armas conduce inevitablemente a un ajuste de cuentas, al bandolerismo y a acciones más mortíferas que eficaces. Además, al entregar armas a un país en guerra, uno se expone a ser considerado un beligerante. Los ataques rusos del 13 de marzo de 2022 contra la base aérea de Mikolayev obedecen a las advertencias rusas de que los envíos de armas serían tratados como objetivos hostiles. La Unión Europea está repitiendo la desestrosa experiencia del Tercer Reich en las últimas horas de la batalla de Berlín. La guerra debe dejarse en manos de los militares. Y cuando un bando ha perdido, hay que admitirlo. Y si hay que resistir, hay que dirigirla y estructurarla. Pero estamos haciendo exactamente lo contrario. Empujamos a los ciudadanos a ir a luchar, y al mismo tiempo, facebook autoriza los llamamientos al asesinato de soldados y dirigentes rusos. Así son los valores que nos inspiran. Algunos servicios de inteligencia ven en esta decisión irresponsable una forma de utilizar a la población ucraniana como carne de cañón para luchar contra la Rusia de Vladimir Putin. Hubiera sido mejor entablar negociaciones y obtener así garantías contra la población civil que echar leña al fuego. Es fácil ser combativo con la sangre de otros. Es importante entender de antemano que no es el ejército ucraniano el que defiende Mariupol, sino la milicia Azov, compuesta por mercenarios extranjeros. En resumen de la situación del 7 de marzo del 2022, la misión rusa de la ONU en Nueva York declaró que los residentes informan de que las Fuerzas Armadas Ucranianas expulsaron al personal del Hospital de Maternidad número 1 de la ciudad de Mariupol. Establecieron un puesto de tiro dentro de las instalaciones el 8 de marzo en medio de comunicación independiente ruso. Lenta publicó el testimonio de civiles de Mariupol que contaron que el hospital de maternidad fue tomado por las milicias del regimiento Azov y que expulsaron a los ocupantes civiles amenazándolos con sus armas. Confirmaron las declaraciones del embajador ruso unas horas antes. El hospital de de Mariupol ocupa una posición dominante, perfectamente adecuada para la instalación de armas antitanque y para la observación. El 9 de marzo las fuerzas rusas atacaron el edificio. Según la CNN, 17 personas resultaron heridas, pero las imágenes no muestran ninguna víctima en el edificio y no hay prueba de que las víctimas mencionadas estén relacionadas con ese ataque. Se habla de niños, pero en realidad no hay nada. Esto no impide que los dirigentes de la Unión Europea lo consideren como un crimen de guerra. En fin, como ex profesional de inteligencia, y este es, perdón, no les dije que este es un artículo escrito por un agente de inteligencia suizo retirado. Como ex profesional de la inteligencia, lo primero que me llama la atención es la ausencia total de los servicios de inteligencia occidentales a la hora de representar con precisión la situación durante el último año. De hecho, parece que todo el mundo occidental, los servicios de inteligencia, se han visto desbordados por los políticos. El problema es que son los políticos los que deciden. Mejor servicio de inteligencia del mundo no sirve de nada si el que toma las decisiones no escucha. Esto es lo que ha ocurrido durante la crisis. Los servicios de inteligencia han sido sometidos a un proceso de selección negativa, por el que la ideología pasa a ser valorada por encima de la objetividad. Y los tipos patológicos, una vez que alcanzan un determinado umbral, dentro de los órganos del Estado, seleccionan otros afines, para colocarlos en posiciones de poder en todo el cuerpo político. La democracia se convierte así en patocracia y comienza a autodestruirse. Es evidente que algunos políticos occidentales creían que hubiera conflicto. Los dramáticos acontecimientos a los que asistimos hoy tienen causas que conocíamos, pero que nos negamos a ver. En el plano estratégico la expansión de la OTAN, de la que nos hemos ocupado aquí. En el plano político, la negativa occidental a aplicar los acuerdos de Minsk. Y en el plano operativo, los continuos y reiterados ataques a la población civil del Donbass durante los últimos años. Y el dramático aumento de los mismos a fines de febrero del 2022. La Unión Europea fue incapaz de promover la aplicación de los acuerdos de Minsk. Al contrario, cuando reaccionó cuando Ucrania bombardeaba a su población en el Donbass. Si lo hubiera hecho, Vladimir Putin no habría necesitado reaccionar. Ausente de la fase diplomática, la Unión Europea se distinguió para alimentar el conflicto. El 27 de febrero el gobierno ucraniano aceptó entablar negociaciones con Rusia. Perdón, negociación, si bien digo, con Rusia. Pero unas horas después, la Unión Europea votó un presupuesto de 400 millones, 450 millones de euros para suministrar armas a Ucrania. ¿Cómo es posible eso? Echando más leña al fuego. A partir de entonces, los ucranianos consideraron que era necesario llegar a un acuerdo. Al final, el precio será alto, pero es probablemente que Putin logre los objetivos que se ha propuesto. Le hemos empujado a los brazos de China, dice Sus vínculos con Pekín se han consolidado. China se perfila como mediadora en el conflicto. Los estadounidenses tienen que pedir petróleo a Venezuela e Irán para salir del atolladero energético en el que se han metido. Y Estados Unidos tiene que retroceder penosamente en las sanciones impuestas a sus enemigos. Los ministros occidentales que pretenden hundir la economía Rusia, rusa perdón y hacer, su, y hacer sufrir al pueblo ruso o que incluso piden el asesinato de Putin, y lo dicen abiertamente, demuestran que aunque hayan invertido parcialmente la forma de sus palabras, pero no en el fondo, que nuestros dirigentes no son mejores que los que odiamos. Sancionar a los atletas rusos en los Juegos Paralímpicos o a los artistas rusos no tiene nada que ver con luchar contra Putin. ¿Qué hace que el conflicto de Ucrania sea más condenable que nuestras guerras en Irak, Afganistán o Libia? ¿Qué sanciones hemos adoptado contra quienes mintieron deliberadamente a la comunidad internacional para librar guerras injustas, injustificadas y asesinas? ¿Hemos adoptado una sola sanción contra los países, empresas o políticos que suministran armas en el conflicto de Yemen? ...considerado el peor desastre humanitario del mundo. Bueno, y... Eh, ...terminamos, tenemos un audio también... ...vamos con el otro audio. Esta era ya está llegando a su fin... Y Nibiru está entrando en el sistema solar. Los escombros entrarán en la atmósfera terrestre como fuego y como azufre. Los cielos estremecerán y la tierra se inclinará. La severidad del clima se intensificará enormemente, afectando así a todos los elementos y provocando tormentas y cambios drásticos en las temperaturas. Los cuatro jinetes cabalgan asolando así las tierras. vienen la lucha y el caos... Viene la agitación y todo se intensifica poco a poco. Hambres, pestilencias, todo cubrirá con la muerte las tierras. La unidad y los favores se han roto con esta generación que se ha revelado contra mí. Y la agenda de Satanás es la de desviar a todos. Los corazones se han enfriado como cera a medida que comienza a desmoronarse poco a poco este mundo. El odio y la indiferencia dominan sus pensamientos. Una atmósfera de odio ya ha comenzado a extenderse por todo el mundo. Solo veo corazones de piedra que están en contra mía. El comienzo de los dolores viene ya. Abran paso por eso al anticristo, cuyo poder completo pronto será revelado ante ustedes. El velo comienza poco a poco a levantarse, desatando entidades demoníacas que servirán al anticristo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse porque ha llegado el momento de preparar sus corazones. Resistad al demonio y huyan de él. Renuncien a Satanás y a los malos caminos de este mundo. Griten mi nombre y tomen mi mano, porque yo soy su única salvación. Solo quedan pocos momentos de mi misericordia. Esta es derramada para todos ustedes. Refúgiense en mi Sagrado Corazón porque la hora ya es tarde y comienzan a sonar las trompetas. Amados míos, permanezcan fieles a este llamado morando siempre en mi amor con un corazón humilde y contrito. Los elementos ya han entrado en confusión. Esto es en reacción a las perturbaciones celestiales causadas por erupciones solares. Se producirán grandes apagones en varios lugares. Hagan sus preparativos necesarios, confiando siempre para mí en todas sus necesidades. Reconozcan a sus ángeles guardianes. Ellos los guiarán a sus lugares seguros. Mis legiones angélicas siempre han velado y velan por ustedes. La rotación de la tierra se ha desequilibrado. Los escombros entrantes de Nibiru perturbarán así el sistema solar. Esta tierra ha entrado en el tiempo de la purificación a causa de las grandes iniquidades que yacen en su interior. El comunismo se ha infiltrado en todos los gobiernos y la humanidad sufrirá. La oscuridad poco a poco desciende y la ira de Dios Padre terminará con estas tinieblas. Una gran oscuridad viene sobre el mundo, sobre los obradores de iniquidad. Una luna de sangre marcará el principio del fin y las penas de la humanidad comenzarán a intensificarse. Los corazones de los hombres fallarán al cuidar de sus cosas, pero mis fieles seguirán esperando en mi promesa de redención. Dejen que florezca su confianza en mí. No dejen que su fe decaiga y reciban mi Eucaristía, participando de mi fuerza para perseverar hasta el final y sepan que yo no los he abandonado. Mis palabras de advertencia son como truenos que les alertan de la tormenta que ya llega. Ahora es el momento de velar y de orar. Estén atentos a mis señales, porque ya viene. Esto es lo que trae mi inminente regreso. Los cielos se obscurecen y la tierra sufre mucho en espera de mi regreso. Residan en lo más profundo de mi sagrado corazón, donde yo los protegeré y los resguardaré de todos los males de este mundo. Así dice el Señor Jesús. El sol ya se oscurece, presagiando la ira de Dios. Bueno, ahí teníamos un mensaje eh, eh, del cielo que habla de Nibiru. Y ahora tenemos un artículo que dice, científicos aseguran que Nibiru destruirá la Tierra. ¿Es acaso la estrella Genjo del Apocalipsis? la Apocalipsis? Pregunta el artículo. La gran tribulación podría comenzar pronto, asegura el numerólogo David Meade. Durante estos días, varios astrónomos profesionales han salido de las sombras para expresar sus preocupaciones sobre el Nibiru y sus posibles efectos sobre el planeta Tierra. Uno solo puede especular acerca de por qué ahora, después de todos estos años, los miembros prolíficos de la comunidad científica han optado por revelar información altamente confidencial y con un gran riesgo para su seguridad. Y al hacerlo también, sus seres queridos se pusieron en una posición peligrosa. Por favor, tome el tiempo para leer el siguiente artículo. mi Nibiru está cerca, dice el astrofísico Ronald chinchuk Para que todos sepan, el Dr. Ronald chinchuk ex es un ex empleado de la NASA que tiene un doble doctorado en ingeniería aeronáutica y ciencias astronómicas, se enfrenta a sus propios demonios en una franca revelación y sintió que el ser humano más vil no puede permitirse el lujo de ignorar esta verdad. Esta es una entrevista que expone la verdad respecto a la próxima catástrofe que la Tierra presentará en un futuro próximo. El periodista dice, le da las gracias al Dr. Chinco, gracias de nuevo por tomarse el tiempo para hablar con nosotros sobre este importante tema. La respuesta del doctor Chinchuk dice, de nada. Siempre estoy un poco nervioso acerca de esto, pero es lo que hay que hacer. El periodista dice, vamos a empezar con los mismos fundamentos. ¿Por qué se decidió hacerlos públicos? Y el doctor Chinchuk dice, yo sé que todavía tienen que luchar con esa decisión todos los días. Y para ser honesto, yo tengo duda de hablarles a la audiencia, como usted dice. No hay ningún beneficio, sino que se puede... No se puede hablar. Como científico pasé la mayor parte de mi vida en la búsqueda de respuestas simples a preguntas difíciles. En torno al público es la pregunta más difícil que enfrenté. Se dedican a la verdad y durante mucho tiempo me ayudaron a ocultar una verdad que podría cost costar millones o billones de vidas. Al igual que muchos de mis colegas, yo temía por mi vida la de mi amado darlen quien en paz descanse desapareció hace un año, ahora no tengo familiares que viven y mi conciencia no podía soportar durante mucho tiempo el peso de la culpa, tenía que hacerlo público para la humanidad el periodista pregunta ¿estás diciendo que ellos amenazaban a la familia si se pone información sobre Nibiru? pregunta el periodista y el doctor Chimchuk dice, han llegado a decir de forma explícita, la amenaza implícita. Esta es la razón, como creo que he señalado en una entrevista anterior. Esta es la razón por la cual las personas con conocimientos si no hacen ninguna confesión en su lecho de muerte, por miedo del mal que pueden hacer para sus seres queridos. No había ninguna duda en mi mente que si yo hubiera dicho esto uno o dos años atrás, tendría pensamiento. Su primera oportunidad de hacerme sufrir. Entonces me encargué. Ahora no pueden hacerme daño. El periodista pregunta, ¿cómo se explica el repentino aumento de astrónomos que ahora están dispuestos a hablar de Nibiru? Muchos tienen familias. ¿Ellos están comprometiendo la seguridad de sus familias? Pregunta el periodista. El doctor Chimchus responde, incluso si solo puede hablar definitivamente por mí mismo, no puedo especular. En una fila de fichas de dominó, cuando uno cae, todos ellos caen. Aquí tenemos todo lo contrario, un hombre de pie detrás del otro. En esencia, el fortalecimiento de su compañero, la seguridad en cifras, este tipo de cosas. Dudo que me había presentado si otros, como el doctor eugen Ricks, habían dado el primer paso audaz. Más importante audaz. Aún hemos llegado a un precipicio. Hace 5, 10, 30 años los gobiernos del mundo tenían una red de seguridad. La creencia de que podían ocultar la verdad casi indefinidamente. Pues bien, ahora que ha pasado el tiempo, y aunque me cuesta admitirlo, creo que se dan cuenta de que la verdad sobre el intruso no se puede esconder mucho más tiempo. es Nibiru, Nibiru es un peligro real para nuestro planeta. El periodista pregunta, ¿eso tiene sentido? ¿Hace cuánto tiempo que el gobierno sabe que el problema del problema de Nibiru y cómo lo hicieron o trabajaron juntos para mantenerlo en secreto? El doctor Shimchuk dice, en primer lugar, creo que lo conocían desde los años 50, pero para ser exactos, creo que desde principios de los años 80. ¿Se acuerdan que les habíamos comentado aquí en el año 83 por el telescopio infrarrojo iras se había eh, descubierto este este planeta, se habló un año y después no se habló más, porque se prohibió y empezaron a morir los astrónomos. Bueno, ahora se está, nuevamente como es tan evidente, ya ahora todo el mundo habla de esto, todos los, todos los astrónomos, digamos. Y si los principales gobiernos del mundo lo saben, cada uno se preparó a su manera, conspiraron contra la población del mundo para mantener esto, como el secreto más guardado cuidadosamente en la historia de los llamados secretos. Los tres grandes, Estados Unidos, Rusia y China, lo mantuvieron en el protocolo secundario, por algún tiempo, lo que significa que ellos están preparando refugios subterráneos, los gobiernos secundarios y provisionales están listos, y yo podría hablar durante horas y horas a solas, pero creo que con esto alcanza. ¿significará este nuevo testimonio la apertura de una visión profética apocalíptica? ¿No será que el científico se está refiriendo a la estrella Ajenjo, escrita en la realización del apocalipsis? El tiempo lo dirá, tarde o temprano. Eso dice el artículo, digamos, no, no lo digo yo. <coughs> eh, personalmente creo que el, el tema del Ajenjo es una cosa y Nibiru es otra cosa. Porque Ajenjo va a caer, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y Nibiru no va a chocar con la Tierra. Va a ser la influencia que va a ejercer en nuestro planeta el que va a producir las cosas que hemos descrito muchas veces. Pero no va a chocar con la Tierra. Entonces, esa es la gran diferencia. No tiene nada que ver con Ajenjo. Bueno. seguimos entonces Tenemos una impresionante profecía sobre el riesgo mayor que corre nuestra civilización. ¿De qué peligro nos advierte Jesús para la continuidad de nuestra civilización? La Biblia es la revelación que Dios hace a los seres humanos sobre él mismo y sobre el camino que recorrerá la humanidad. Narra hechos históricos para establecer enseñanzas. En ella Dios nos da sus mandamientos para vivir en la fe y establece una serie de profecías que se cumplirán varias veces a través de la historia. Y en una de ellas nos habla veladamente sobre qué puede suceder con nuestra civilización si no abrazamos la cultura de la vida. Si la analizamos en profundidad, veremos que nos está haciendo una advertencia para nuestra época y para nuestra civilización. Aquí hablaremos sobre la alerta que Jesús nos da respecto a un gran mal estructural que se instalará en nuestra sociedad. Y que según sea el manejo que hagamos de él, puede convertirse en un gran flagelo que condicione nuestra existencia como civilización. Cuando Jesús recorría la vía dolorosa el Viernes Santo cargando la cruz, digo algo dijo algo extraordinario que tiene sentido para vuestro tiempo. Dirigiéndose a las mujeres que se estaban lamentando, dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque en verdad vendrán días en que la gente dirá, Bienaventuradas las estériles, los vientres que nunca dieron a luz, y los pechos que nunca amamantaron. Y agregó, y en ese tiempo la gente dirá a las montañas, caed sobre nosotros, y en las colinas, cúbrenos. Porque si estas cosas se hacen cuando la leña está verde, ¿qué sucederá cuando está seca? Esto puede leerse en Lucas 23, versículos 28 al 31. Algunos creen que Jesús estaba hablando solamente para su tiempo, porque había mencionado una gran destrucción que pronto vendría sobre Jerusalén por su falta de sed. Lo hizo principalmente en el discurso del Monte de los Olivos, y en muchos sentidos la guerra de los judíos contra los romanos fue una de las más sangrientas terribles jamás libradas. Y que un millón doscientos judíos perdieron la vida... Jerusalén fue destruida y el templo fue derribado y nunca más reconstruido. Pero el pasaje es una profecía para nuestra época también, porque sucede que cuando el pueblo pierde la fe, ya no recurre a Dios para dirigir su vida. Entra en la pendiente resbaladiza del pecado, y si no hay arrepentimiento, el mal se multiplica. Jesús le dijo a las mujeres que no lloraran por el sufrimiento de él, sino que fueran conscientes de que algo mucho peor vendría sobre ellas y los hijos, o sea, para las futuras generaciones. Luego se refiere a la madera verde y a la madera seca, que puede interpretarse como si yo, que soy inocente, me encuentro con este destino de crucifixión, ¿qué le deparará al culpable? Pero la interpretación más profética para nuestro tiempo significa, si estas cosas suceden con los jóvenes, ¿Qué no sucederá con los viejos al final de la vida y con los que aún no han nacido? ¿Por eso que vendría? Jesús estaba llamando a las mujeres a la oración. De lo contrario se avecinarían días difíciles. Y ese tiempo y esa profecía ha llegado a nuestra civilización occidental. Son tiempos en que muchos dicen bien por los vientres que no quieren dar a luz. Bien por los vientres que dan a luz menos hijos, bien por los que practican la anticoncepción y la interrupción artificial del embarazo, bien por los que quieren dejar la vida antes que Dios los llame. Esas conductas son las que promociona la cultura occidental de hoy. Respecto al inicio de la vida por nacer, Occidente ha promocionado que las mujeres no quieran tener a hijos, a través de la prédica de que los hijos les impiden a las mujeres vivir más autónomamente y más libremente hedonísticamente, y también que pospongan hasta más tarde tener hijos o restringan la cantidad de hijos, porque el modelo que se ha promocionado es el empoderamiento de las mujeres a través de su carrera y tener hijos les afectará. En definitiva, la cultura actual llama bienaventuradas a las estériles, a los vientres que nunca dieron a luz y a los pechos que nunca amamantaron y para llevar a cabo, han glorificado la, la anticoncepción artificial y la terminación artificial del embarazo. Pero esto ha tenido efectos devastadores para el mundo, porque Occidente exportó su modelo a todo el planeta. La tasa de natalidad se han desplomado en todo el mundo, incluso en África, y en los países musulmanes. En algunos países son peligrosamente tan bajas que no logran reponer la gente que muere, produciendo crisis de los sistemas jubilatorios. Cada vez hay menos aportantes por cada trabajador. Escasez de mano de obra, por lo que justifican las inmigraciones de países con altas tasas de fertilidad. Y crisis en los sistemas de salud, porque la gente es cada vez más vieja y requiere más costos para mantener la salud. Algunas naciones occidentales están cerca de un punto sin retorno y van caminando hacia la extinción. Y esto ha sido una política deliberada, una estrategia de diseño, porque durante décadas se, se infundió el miedo a la sobrepoblación del planeta, lo que nunca fue cierto. Pero los organismos internacionales lo promocionaron a pesar de saber lo contrario. Por otro lado, una campaña para ensalzar las virtudes de la anticoncepción y preferir la vida de soltero al matrimonio y la familia. Y esto ha llevado a un cambio dramático en las actitudes de los occidentales hacia los niños, que ahora se ven más como una carga que como una bendición. Y adicionalmente a esto, el movimiento ambientalista radical hoy ve a la humanidad como un gran flagelo y parecería preferir que la humanidad desaparezca para salvar el planeta. Todo esto se complementa con el llamado a la eutanasia o suicidio asistido. Una vez sólidamente instaladas en el mundo, la anticoncepción y la terminación artificial de los embarazos ahora van por restringir la vida de los que ya han nacido. Por un lado estableciendo que las personas con alto grado de discapacidad y con enfermedades graves, que amanecen sus vidas, y que por esto resulten ser una carga para sus familiares y para los sistemas de salud, deben desaparecer. Y el otro, que la persona puede decidir irse de la vida cuando ya no le interesa, se siente hastiada, infeliz, no se siente gratificada. Es la leña seca a la que se refiere Jesús cuando dice, si estas cosas son, ¿Se hacen cuando la leña está verde? ¿Qué sucederá cuando esté seca? El occidente ha desarrollado la cultura de la muerte como derivación de la glorificación del hedonismo. El criterio es hacer desaparecer todas las cosas que nos producen dolor y no nos producen el placer inmediato que aspiramos. Por eso hacemos desaparecer a una familia a través del divorcio. Hacemos desaparecer a los bebés mediante la anticoncepción y la interrupción del embarazo, y llegamos al colmo de hacernos desaparecer nosotros mismos, cuando no nos gusta como somos y nuestra vida, o perdemos independencia con la vejez o la enfermedad. Y disfrazamos nuestros apetitos hedonistas, ilimitados, con frases huecas, manipuladoras, como morir con dignidad o no perder autonomía, o incluso hablamos de piedad, ...por los que sufren. Bueno. Entonces. Disfrazamos nuestros apetitos hedonistas limitados con frases huecas... ...manipuladoras como morir con dignidad o... Per ya, pero eso lo que hemos cada vez hay más presión para la legalización de la eutanasia a nivel de estados y de países, y vemos que de a poco se están aprobando leyes para instalarla y extenderla en los países. El mundo, y especialmente Occidente, está en una pendiente resbaladiza que lo amenaza con la desaparición. El pecado sin arrepentimiento se acumula en una persona y en una cultura. Sus efectos crecen y finalmente la condición se vuelve irreversible el castigo por el pecado es más pecado. Los sistemas base, como la familia, caen bajo el peso del creciente pecado y el egoísmo. Las bajas tasas de natalidad y la terminación anticipada de la vida antes de nacer y en la vejez reflejan este egoísmo y destruyen uno de los instintos más básicos, la supervivencia de lo que se ve en la que siente normalización de la eutanasia y la gente y las culturas bajo este estado simplemente se desvanecen, sustituidas por otras que todavía tienen las virtudes y valores básicos que garantizan su continuidad. Bueno, realmente es patético. Hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la profecía que Jesús nos hizo en la Biblia respecto de por dónde podría estar la decadencia de Occidente, obviamente con el objetivo que tuviéramos cuidado sin lugar a duda que tiene relación con parece que tenemos una pregunta de nuestros auditores Leonardo, ¿para cuándo estaría la avenida, la avenida de genjo estimado, o ya está influyendo en nuestra zona ¿Y por qué nadie quiere decir? Eh, a ver ¿Para cuándo está la avenida de Ajenjo? No lo sé Sé que es pronto Pero no lo sé Y Ajenjo eh, Va a caer de acuerdo a lo que dice la Biblia Por tanto eh, Para mí no es ni Nibiru Ajenjo va a caer, Nibiru no va a caer. Pero sí Nibiru va a hacer a lo mejor que Ajenjo caiga, por su influencia. ¿fija? Porque va a ser tal la influencia de Nibiru que eh, es muy probable que que a caer eh, muchos asteroides, muchos meteoritos eh, y muchas estrellas como Ajenjo. A estrella, entre comillas, uno puede ser una estrella. ...pero si sí es un meteorito... ...entonces... Eh, ...¿qué te puedo decir? Eh, ...están cayendo muchos meteoritos... ...nosotros seguimos las estadísticas... ...han caído... ...y, y los que no caen... ...se, se visualizan... Eh, ...por decir algo... 10 por semana a nivel mundial, en distintas partes del mundo, especialmente en el hemisferio norte. No tengo la respuesta para eso. Eh, podría ser la justicia divina actuando sobre los pueblos que más han oprimido a la humanidad, eh, que están justamente en el hemisferio norte. Los grandes imperios eh, de actuales y de otrora, todos son del hemisferio norte. Y justamente es ahí donde están llegando. Eh, la acción del clima ha sido más brutal ahí, y también eh, la cantidad de meteoritos y asteroides que pasan por ahí sin caer, pero que cuando el río suena piedras trae, eh, son todos en el hemisferio norte. Los hemos estado eh, mencionando en, en algunos programas, a veces los leemos eh, como títulos, digamos, y, y, le, y les ponemos la fecha y con eso nos damos cuenta de que son muy recientes. O sea, es una estadística absolutamente indementible. Eh, nadie puede decir, o por lo menos nosotros no podemos decir cuándo va a caer, pero sabemos que es cada vez más frecuente. Entonces, eh, la lógica dice que si la frecuencia aumenta, la posibilidad aumenta. La, la cantidad de, de, de cuerpos que pasan cerca y que y que eventualmente caen, ...o que se destruyen por el tamaño, digamos, por la, la entrada de la atmósfera... ...pero se ven y se describen... Eh, ...y es cada vez mayor... Eh, eh, ...hace 10 años no pasaba eso... Eh, ...a lo mejor había una vez... Al, ...cada dos meses se veía uno... ...hoy día son como 10 a la semana... ...entonces eso nos tiene que decir algo... ...entonces vamos... ...para allá... Hay muchas profecías no solo la biblia lo que lo describe y, y tenemos un astrónomo eh, un astrónomo chileno carlos muñoz ferrada que ya que falleció el año 2001 que hablaba y era muy respetado a nivel mundial no en chile porque aquí en chile no solemos eh, valorar las personas que tenemos así como no se valoró a pablo hermeruda tampoco se valoró a gabriela mistral sino hasta que le dieron el premio Nobel, después de eso le dimos el premio nacional, es absurdo, ¿no? Y con Carlos Muñoz Ferrada pasó exactamente lo mismo. Carlos Muñoz Ferrada era muy apreciado a nivel internacional, o aquí en Chile, cuando hablaba lo metían en preso. Entonces, es como como solemos comportarnos como como como cultura, como civilización. Somos una cultura Yo diría, más bien estúpido. Bueno, eh, tenemos, parece, otra pregunta, ¿no? Un libro que se llama GOG, tiene que ver con eso, es para el 2027, ese es un asteroide, lo estuve leyendo, en es un libro de JJ Benítez, ¿lo conociste Dice que el año 2027, con sí. acá Florentino Villar. Sí, Florentino, efectivamente, eh, el... El periodista español jj juan josé benítez escribió un libro justamente eh, que y él hace una predición de que un asteroide va a caer el año 2027 eh, él es un hombre muy respetado y uno no puedo suscribir lo que él dice porque no tengo los antecedentes que él tiene eh, yo no soy nadie para para suscribirlo tampoco pero sí eh, me parece razonable pensarlo porque porque no digamos por si por los elementos que hemos mostrado por, por todas las frecuencias de asteroides es probable que sí pase eh, no puedo precisar fecha porque puede ser el 2025 puede ser el 2029 no sabemos entonces eh, pero pero sabemos que está pronto y cuando el río suena piedras trae. es lugar a la duda que la estadística es la, es la más lo más contundente que podemos exhibir nosotros son las estadísticas que son indumentible o sea nadie puede discutir una estadística de esa naturaleza y, y entonces es algo que se lo venimos viendo hace tiempo y, y contra eso que no, sé, no puedo decir nada solamente me respaldo en eso nomás y es lo único que puedo decir categóricamente digamos. no no puedo decir otra cosa categóricamente, lo demás es especulación. Y no, no estamos para especular. Lo que sí sabemos, eh, y hemos dicho muchas veces, de que estamos eh, en el final de los tiempos por muchas razones, porque tenemos la guerra, una guerra que, que no se ve por dónde pueda parar, y que cada, y todo al contrario se ve que cada vez se agudiza más, y eh, ahora tan el conflicto se trasladó a Moldavia que está eh, limita con Ucrania, entre, está entre Ucrania y Rumania y adentro tiene un, un enclave, un, una república así como el Donbas que se llama Transnistria, que es pro rusa. Y entonces eh, Rusia tiene gran cantidad de armamento ahí y tiene mucha gente de rusoparlante, entonces Rusia va a intervenir, de hecho está interviniendo ahí para proteger a esa gente, igual como está protegiendo la gente, los, los rusos en el Donbass. Entonces, eh, los moldavos que son pro eh, occidente, están atacando, esa igual como hicieron con el Donbass, están atacando Transnistria, entonces Rusia se ve obligada a intervenir ahí para proteger a los soldados pro rusos y está en ese frente también, aparte de Ucrania. Entonces, la, la, la guerra lejos de Aplacarse se va aumentando. Entonces, cuando la gente empieza a hacer proyecciones, a veces uno se topa con gente que hace tremendas proyecciones a 5, a 10 años plazo. Eh, no sé, uno me entre y pena. Lo escucha, digamos, porque parece que no saben lo que está pasando. No tienen idea, creen que la guerra es un juego. Es como... Como estamos acostumbrados, siempre hemos vivido en guerra. Ah, la guerra de Irak, o oh, la guerra de Vietnam, esta esta. Qué... Entonces, esta es una guerra más. No, esta no es una guerra más. Esta es la guerra final. Esta es la guerra entre entre Rusia, o en, entre Oriente y Occidente, o entre Rusia y, y Occidente, llamémoslo así. Y esta no es cualquier guerra. Esta guerra no, no va a terminar eh, pronto entonces eh, esta guerra puede desencadenar un enfrentamiento nuclear se está hablando ya abiertamente de enfrentamiento nuclear se está hablando el casi en labro sobre todo del peligro inminente de una guerra nuclear se están haciendo tal como constatamos en el audio de un ensayo eh, del misil más poderoso que existe un misil que de, un solo misil es capaz de destruir un país completo se pueden imaginar la potencia de eso entonces ¿de qué estamos hablando? ¿qué clase de mente está ¿con qué están jugando? están jugando con la autodestrucción de toda una civilización vamos a ser todos borrados si es que hay una guerra nuclear entonces de eso estamos hablando y eso no es conspiranoica real es absolutamente real no solo está profetizado, los analistas especialistas geopolíticos dicen lo mismo que estoy diciendo yo eh, de que eh, esto es esto es están apagando el fuego con más benzina, entonces cada vez más eh, la posibilidad de paz disminuye Casi se desvanece. Entonces, eh, esto va muy, muy mal camino. Y eso no, no hay vuelta contra eso. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, mire, ¿sabe qué? Yo estuve leyendo varios libros de este autor, j eh, JJ Benítez, Florentino Millar, y el caballo de Troya, Un viaje en el tiempo. ¿Será posible un viaje en el tiempo? Y si los americanos ya tienen esa arma o, o esta tecnología, ¿qué podemos hacer contra ellos? Nada, si nos manejan en el mundo. Y como usted dice, los grupos de poder, los iluminati, nos manejan, ¿qué podemos hacer nosotros, el pueblo, con el trato de ellos, si ya, te, no. ya manejan todo? ¿Qué nos podrá liberar, Jesús, Dios? ¿O somos simplemente borregos de una matrix? Sí. Uh -huh. No, nosotros vamos a, a, nosotros tenemos que preocuparnos de hacer el bien solamente es lo único que podemos hacer nosotros somos las nada pero a pesar de ser la nada tenemos la posibilidad cuando todo desaparezca cuando no haya nada cuando no hayan calles no haya nada no hay no, no vamos a tener nuestras posiciones no vamos a tener nuestras eh, nuestros trabajos no vamos a tener aquí aferrarnos a lo único que nos podemos aferrar es a lo que nosotros realmente somos. Y eso es lo que no sabemos. Lo que somos es lo que nosotros hemos dado. Lo que somos son los tesoros que hemos acumulado. Las únicas posesiones que ten realmente tenemos son las que damos. Las únicas cosas que realmente eh, van a quedar y van a salir a nuestra luz y nos vamos a encontrar solos con eso es todo el bien que hayamos hecho. Porque lo demás va a ser devastador para nosotros. Si hemos hecho el mal o si hemos sido esencialmente materialistas vamos a querer desaparecer. Porque nos va a abrumar la soledad y, y todo lo que nos vamos a encontrar cuando no haya nada para nosotros ¿a qué nos aferramos hoy día? a nuestra identidad a nuestro trabajo a nuestras posesiones a nuestras amistades ¿y qué va a pasar cuando no tengamos nada de eso? ¿a qué nos vamos a aferrar? ¿qué vamos a tener? entonces eh, qué puedo decir pues la, la verdad es que eh, de los libros de jj benítez hay muchas cosas que rescatar hay cosas muy interesantes pero él me eh, La verdad es que yo no quise, no puedo hablar mal de él porque no puedo. Pero sí, no, hay cosas que no, no me cuadran mucho, digamos, a pesar de que la inmensa mayoría de todas las cosas que he leído de él son interesantísimas. Pero el hombre todavía... El hombre tuvo la posibilidad de... de, de trasladarse en el tiempo, pero la perdió. Por su nivel de conciencia. Ya no, no tenemos esa posibilidad. Eh hasta que no hayamos alcanzado su... Hablan, hablan hoy día de la teletransportación, hablan hoy día eh, de que han personas que han sido teletransportadas a Marte, hay muchas cosas que se dicen, pero eso no es efectivo, eh, eso no, no no está todavía al alcance nuestro, y menos... ...con la conciencia que tenemos... ...imagínense que pudiéramos teletransportarnos... ...a cualquier parte... ...¿cómo, cómo una, una, una una raza de gente enferma y asesina... ...se le va a permitir... ...teletransportarse a cualquier país... ...a ir a contaminar cualquier planeta... ...es absurdo... ...entonces quiere decir que el que el, el universo es un caos... ...y la creación está mal hecha... ...y no es así la creación es perfecta y todo funciona perfecto. El caos lo tenemos acá nosotros, en este planeta, por nuestro comportamiento deleznable, absurdo, una manera de vivir absurda que tenemos en relación a lo que piensan los seres de luz, y los extraterrestres. Entonces, acá tenemos el caos, pero afuera del universo todo es perfecto. Tan perfecto es que todos los astronautas que son científicos, todos, 100% científicos, altamente preparados llegan como seres espirituales de vuelta. Es tan brutal lo que ven, es tan brutal la inmensidad del cosmos, la perfección de todo lo que se ve y se siente, que las personas se transforman. ¿Cómo no va a ser así si nosotros que somos aquí pequeñitos, Nos vamos, y, y, y, y nuestro querido amigo de producción lo sabe mejor que nosotros, nos vamos a, a una montaña y, y casi llegamos transformados. Imagínense cuando se van al, al universo. Eh, es una cosa que no puede describirse. Es una cosa que nos no hace sentir tan ínfimos, tan pequeños, que todos, sin excepción, han llegado transformados entonces eh, ¿qué quiere que les diga? entonces no bueno eh, parece que no tenemos más preguntas vamos a compartirles unos mensajes eh, antes de terminar el programa que son muy importantes muy interesantes pobres hijos míos no creíste en mí vuestro único bien ovulaste de mis profetas Dios burlaste os burlasteis de mi madre. No está en vosotros el deseo de vivir, sino el de morir. Pronto, porque grande será sobre vosotros el suplicio del mismo Dios que has elegido en mi lugar. Serás maldecido y asesinado por sus garras. Sigan escrupulazamente mi santo evangelio. Manténgase firme a las leyes de Dios y respetuosos de sus mandamientos. Solo aquellos que siguen el Santo Evangelio con fidelidad y amor se encontrarán en el paraíso junto a los ángeles y los santos de Dios. Sé el guardián y él servirá a sus elegidos con precioso amor. Satanás cabalga sobre mis sacerdotes. <ríe> ya no tienen ningún poder para discernir entre el bien y el mal. Son esclavos y no saben lo que son. Eso es lo que le hemos hablado siempre de los sacerdotes, tal como dijo la Virgen aquí en peña blanca hagas de impureza, bueno, aquí hay un mensaje que lo confirma. El increíble bastardo se encuentra entre las encuentra las puertas abiertas de par en par. El caballero negro está para darse a conocer a esta perversa humanidad. Despierten, hombres, atención y reflexión. Este es el anticristo, el caballero negro. El caballero negro. Amado mío, yo vuestro Señor Jesucristo vengo a daros la última oportunidad de salvación. Llamaré por mi nombre y sellaré en mí los corazones de mis hijos. Aquellos que me respondan con todo amor y me sigan donde los llamo soy vuestro salvador. Vuestro único bien soy aquel que pronto veréis descender del cielo. Me veréis con mi infinita majestad. os inclinaré ante, Os inclinaréis ante mí Y me pediréis con infinito amor, misericordia. Sacaré de las tinieblas a todos los que por el momento se arrepentirán y me pedirán perdón con un corazón arrepentido. Mi pasión continúa en observar a mis sacerdotes consagrados a las órdenes de Lucifer, lejos de la verdad. Los socavaré de su prosopopeya y los reduciré a la miseria. Llanto y crujir de dientes tendrán para siempre. Eso es lo que le dista, le está juzgando a los a sus sacerdotes. He aquí, ya estoy cerca de mi intervención. Ninguno de mis hijos debe temer, porque María Santísima será su escudo. Acordaos de esto, sacerdotes vendados y aniquilados por el veneno que os ha inoculado Satanás. Ahora habéis caído en su red. Participáis de sus ritos mortales. Os habéis vendido a él. Os olvidáis de mi palabra. Nunca, Jamás Satanás tendrá la victoria sobre mí. Pobres engañados y esclavos de Satanás. Tendrás que repetirte, pero será demasiado tarde. Como lo has hecho conmigo, lo haré contigo. No escucharé tu grito de desesperación, porque has traicionado tu único bien. Suficiente. Ha llegado el momento que yo aparezca en el mundo. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo el tremendo juicio que le está dando a los sacerdotes? Es impresionante, es brutal absolutamente brutal eh, un mensaje pero que confirma lo que nosotros hemos estado diciendo de los sacerdotes y de los pastores o sea aquí los los los juzga pero durísima con mucha dureza dice esclavo de Satanás tendrás que arrepentirte pero será demasiado tarde o sea ya están condenados los sacerdotes ¿se dan cuenta mis queridos auditores? por eso es que para acercarse a Dios hay que alejarse de las religiones si no, no tenemos ninguna posibilidad mis queridos auditores eh... bueno, estamos en la hora ya los tenemos que dejar mis queridos, le damos gracias a la producción de la radio y por supuesto a ustedes por acompañarnos siempre le damos las gracias nuevamente por sus preguntas y lo esperamos la próxima semana en su programa La verdad una alternativa. Muchas gracias.